Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alam nashrah laka sadrak Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Acaso no hemos abierto tu corazón Wa wadana anka wizrak Y te hemos librado de la carga de tus faltas pasadas y futuras, perdonándolas. Dejó, las cuales pesaban sobre tu espalda. Y te hemos enaltecido en esta vida y en la otra. Y te hemos enaltecido en esta vida y en la otra ciertamente en toda dificultad hay un alivio inna ma'al 'usri yusra si ciertamente en toda dificultad hay un alivio fa itha farut fa nṣab y cuando acabes tus quehaceres cotidianos dedícate a adorar a allah Wa ila rabbika farghab. I supplica tu Señor, anelando el paraíso y temiendo el fuego del infierno, dirigiéndote a él en todos tus asuntos.